Hola a todos, soy Álvaro Morala y el paréntesis de hoy es para comunicaros un cambio en la dirección de suscripción al podcast Relatame. Actualmente la dirección es www.relatame.com barra podcast barra rss.xml. Si estáis escuchando esto es porque es la dirección que estáis utilizando. Ahora la nueva dirección es feeds.feedburner.com barra podcast podcast relátame. Os lo repito. fits con 2es.fitburner con 2es en fits.com/podcastrelátame. Después de este mensaje ya no publicaremos más podcasts a través de la antigua dirección, por lo que tendréis que modificarla para poner la nueva. Esta nueva dirección la podéis encontrar también en www.relátame.com siguiendo el menú podcast de la parte superior. Gracias por todo y nos seguimos escuchando.